El concejal del FREPAM, eh, Pablo Pera Ibarguren. Pablo, eh, Pablo Cucharini, te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por la comunicación. Bien. Eh, Pablo, ayer hubo sesión en el Consejo eh, y hubo una modificación a la forma de entregar los créditos estos, eh, para microemprendedores eh, en la ciudad de Santa Rosa y alguna molestia eh, de parte del bloque de ustedes eh, por el, lo que se aprobó. Eh, contanos bien, explicanos qué se aprobó y después a ver eh, por qué la queja. Sí. sí, en el día de ayer, como bien decía, tuvimos una sesión. Eh, dentro del orden del día estaba una modificación al, al Consejo Productivo Local. Mm. Por ahí para que la audiencia entienda... Eh, hay una línea de crédito en la municipalidad, que son los créditos de la ley 2870 de promoción económica. Es la línea de créditos más importante en cuanto al monto, ¿no es cierto? Son créditos de hasta mil pesos. Claro. En el procedimiento de entrega de estos créditos eh, requiere un análisis previo de cada uno de los, de los emprendimientos que se postulan para el acceso a estos créditos por parte de un consejo productivo local. Sí. Este consejo productivo... Eh, tiene varios integrantes, eh, por ejemplo, bueno, eh, lo integra el intendente, lo integra también alguna persona del área de producción, eh, un concejal por cada bloque partidario del Consejo Liberante, después hay representantes de las cooperativas, hay representantes de agricultura familiar, también de pymes rurales, eh, después tenemos algunos de cámaras comerciales, cámaras de la industria, de la Universidad Nacional de La Pampa, y después en el 2016, se agregaron representantes de centrales obreras, y en el 2017 también se agregó un representante de, de los pueblos originarios a través del Consejo de Longos. Esta es la conformación del, proceso, del Consejo Productivo. Lo que mmm, tenía el, el Consejo Productivo eh, hasta, hasta el día de ayer, digamos, es que las eh, decisiones que se tomaban, o sea, cuando se definía qué, a qué emprendimiento se iba a favorecer con alguno de esos créditos, Esa decisión del Consejo Productivo tenía el carácter de vinculante. Ah. Es decir, que la Municipalidad de Santa Rosa, eh, como, como órgano público, debía entregar eh, los créditos a aquellos eh, emprendedores que habían sido aprobados por el Consejo. En el día de ayer, la modificación sustancial de la ordenanza es que se le quita el carácter de vinculante eh, a este Consejo Productivo, o sea que ahora, a partir de, de ayer las decisiones de este consejo productivo, o sea que cuando este consejo establezca a, quién, a qué emprendedor debe, debe acceder al crédito, eh, digamos, no va a ser vinculante para el intendente. Eh, le otorga en resumidas cuentas, digamos, un poder de veto sobre las decisiones del consejo y es esto lo que nos produce, digamos, eh, el motivo por el cual no acompañamos esta modificación de, de la ordenanza. Pablo, el, el Ejecutivo eh, o, o el Oficialismo, ¿qué argumenta eh, para sacarle este, este carácter vinculante al Consejo Consultivo? Bueno, el argumento de ellos es eh, adecuar eh, a la Ley 2870, que en el marco de esa ley provincial, la ley en, como un marco general establece que las decisiones del Consejo no sean vinculantes. Ah. Nosotros ayer en la sesión hicimos toda una, una análisis y una exposición de esta situación. Eh, las leyes provinciales cuando legislan de, manera, legislan de manera general, imaginemos que la Cámara de Diputados no puede eh, a través de una normativa eh, plasmar la idiosincrasia de cada una de las localidades de, las, de, de la provincia, ¿no? Por eso cuando se sanciona la ley provincial se establece una invitación a las municipalidades a adherirse. Entendemos que es una invitación y no una imposición, eso lo dejamos claro en el día de ayer. Y en el marco de esas invitaciones es que la, acá la municipalidad de Santa Rosa cuando adhirió, en vez de conservar el carácter no, eh, no vinculante, le impuso una idiosincrasia propia, dándole una mayor participación y poder de decisión a las instituciones, otorgándole el carácter de vinculante. Esto es una legislación en la ciudad a la positiva, eh, digamos otorgando mayores potestades a las, al, a las instituciones que la ley Marco. Eh, esto de ninguna manera es eh, digamos un, un impedimento, sino que se encuentra plenamente facultada a la municipalidad en el marco de la autonomía municipal, o sea, cuando se ha legislado a la positiva entendemos que no podemos retroceder eh, quitando derechos a las asociaciones que ya, ya tenían adquiridos, por eso nuestra postura de no acompañar el proyecto. Eh, durante la gestión anterior se entregaron pocos créditos eh, de, de, a microemprendedores. Eh, bueno, gestión que estuviste vos, Pablo. Eh, el argumento también va por ese lado del oficialismo para agilizar un poco más. O... No, no tiene nada no. que ver con la agilidad, ah. porque el consejo Pro, eh, con, eh, este consejo productivo seguirá conteniendo las mismas eh, plazos de, de conformación, deberá hacer análisis de los microemprendimientos, o sea, en lo burocrático se mantiene lo mismo, eh, y lo que le cambia es eh, el poder de este Consejo Consultivo, ya no lo tiene más, ahora el poder lo tiene el Intendente. Eh, con relación a los pocos créditos, eso bueno, ya tenemos que entrar en otra discusión que es la finalidad, o sea, la finalidad de la Ley de Promoción Económica y todas las finalidades la finalidad de, de, de los emprendimientos productivos y coincidimos tanto oficialismo como oposición, sí. en la generación eh, de emprendimientos productivos y que esos emprendimientos productivos sean exitosos. Mm. Nosotros tenemos que evaluar el éxito o no de las herramientas que tiene el municipio para, para el desarrollo de la producción local, no en función de la cantidad de créditos que se entregan, sino en función de la cantidad de emprendimientos productivos exitosos. En ese sentido, yo te puedo hablar de gestiones, eh, por ejemplo, del Intendente Larrañaga, que entregó muchísima cantidad de, de, de créditos de emprendimientos y muy pocos o casi ninguno resultó ser exitoso O sea, el éxito o no de, de la política productiva de un municipio no debe estar eh, evaluado desde la concepción de cuántos créditos se entrega, porque no, no es la entrega de créditos por la entrega misma, sino de la cantidad de emprendimientos productivos exitosos. Mm, claro. Y en ese sentido, la verdad que la gestión anterior de la cual formé parte, eh, tiene una alta vara de que los créditos que ha entregado son finalmente eh, emprendimientos productivos exitosos y que son permanentes y en desarrollo en de la ciudad de Santa Rosa. Claro. Eh, el cuestionamiento entonces mayor eh, de la modificación esta es que va a quedar en manos del Ejecutivo Municipal la decisión de entregar o no un crédito. Claro, exactamente. Le quita el poder de decisión al Consejo Productivo y pasa ahora a tener el poder de decisión el Intendente. Claro, sí, sí, está bien. Eh, bien, Pablo, queríamos tener eh, la voz eh, tuya acá en Kermés. No sé si quieres completar con algo. Eh, no, bueno, otro tema trascendental que vamos a, que bueno, pido que estén atentos también a los debates que se, que se formen, va a ser el tema de, de la municipalización del servicio de transporte urbano y en ese sentido el día martes eh, se van a constituir las comisiones y sí. van a ir funcionarios de, del Ejecutivo a explicar un poco la situación y ahí nosotros haremos las observaciones y las preguntas del caso. ¿Ya tienen el proyecto? El proyecto lo tuvimos el día miércoles a última hora, sí. eh, el proyecto de rescisión contractual, que ya se encuentra firmado, digamos, va a aprobación para, para el Consejo Deliberante, y el proyecto de modificación del ENSO. Eh, estamos en estos momentos, bueno, analizando los términos del contrato de rescisión. Eh, lamentamos eh, que no hayamos podido ser parte eh, o aportar nuestras ideas antes de la firma del convenio en ese sentido habíamos hecho algunas expresiones de, que solicitábamos la, con, la conformación de la comisión de seguimiento para poder digamos dar nuestro aporte pero bueno, lo haremos eh, si no lo pudimos hacer antes de la firma del convenio lo haremos ahora en, en la instancia del, del Consejo Liberal Y así en la, en la primera mirada que le dieron a, a la rescisión y al, bueno, y al proyecto eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión tenés? Sí, eh, dos cuestiones. Uno, desde lo que es la, la opinión política, eh, Podemos, ya lo habíamos expresado públicamente con anterioridad, eh, el tema del transporte urbano es, eh, tiene que... es eh, una política de Estado, digamos, la, municipal, la Santa Rosa no se puede quedar sin transporte urbano, y desde el FREPAM habíamos planteado en su momento también la municipalización en, en otras oportunidades. ¿no? Ahora ya desde lo técnico... Eh, Vemos que esto es por lo pronto insuficiente, es muy insuficiente la cantidad de colectivos. Eh, nosotros, eh, la ciudad de Santa Rosa, digamos, por ahí la gente no tiene eh, dimensión, pero por ejemplo, para darte eh, algún ejemplo, cantidad de pasajeros eh, por mes, son unos 300.000 pasajeros que se transportan en épocas normales, digamos. Sí. Nosotros hasta el 2018... Eh, te hablo de la gestión anterior eh, Se prestaba el servicio con 31 colectivos Luego en, en el, la época de emergencia Que fue todo el 2019 eh, se, se prestaba el servicio con 25 colectivos Y bueno, sabido es, bien lo saben ustedes también Que habíamos sido objeto de muchísimos reclamos Por la frecuencia sí. eh, Ya no eran suficientes los 25 colectivos bueno, en ese momento se priorizó en el servicio de emergencia tener los colectivos en funcionamiento, ¿no? O sea, ya bajar de 31 a 25 generó varias complicaciones. Ahora, con 19 colectivos, eh, van a resultar muy insuficientes eh, y hoy por hoy, bueno, ya esto hay que analizarlo también, no solo en el marco de, la, de hoy la pandemia, sino hay que prepararnos para el 2021 cuando se retome normalmente el tema de las clases, tenemos que ver cómo cómo este ente va a poder contar con 31, al menos 31 unidades para marzo del, del 2021. O sea, bueno, son ciertas cuestiones que tenemos que ir viendo. En principio, una insuficiente cantidad de los colectivos eh, y, bueno, eh, compartimos también el tema de los trabajadores que deben, deben continuar, pero también hay que aclarar varias cuestiones como eh, el pago de las indemnizaciones a estos trabajadores. O sea, eso no surge tampoco del convenio Así que, bueno, hay varias cuestiones que, para analizar en ese tema, ¿no? Pablo, recién en el, ar en el arranque decías que desde lo político ustedes están apoyando esto porque era una idea que tenían también. Eh, ¿Por qué no pudieron hacerlo eh, la, la municipalización eh, Alto Laguirre, por ejemplo? ¿Por qué no la pudo hacer? Sí, eso es clara la respuesta porque, digamos, teníamos un contrato de concesión hasta el 2023 eh, cuando se asumió en el 2016, eh, se, políticamente, digamos, eh, había que atacar la emergencia sanitaria, que era lo prioritario, sin descuidar el transporte eh, en ese sentido. desde Yo asumí en, en agosto de 2016 y tuvimos una política activa hacia, hacia el mejoramiento del servicio, que fue la, traer la tarjeta SUBE, que llevó, digamos, a una mayor utilización de, de, de pasajeros en el 2016, por ejemplo, viajaron eh, 3.300.000 pasajeros, en el 2017 3.700.000 pasajeros y fuimos incrementando la cantidad de pasajeros. ¿no? Uh -huh. Después la, también logramos que se incorporaran cuatro unidades, piso bajo cero kilómetros, eh, iniciamos el tema del, recorrido, del asfaltado de los recorridos de los colectivos, que la provincia... Eh, tuvo un, una vista favorable y bueno comenzó con la obra que está pronto a terminar la ejecución digamos que eh, se tomó una política de mejorar el servicio no, Luego, la, sí, no la de estatizarlo pues, la de mejorar no la de estatizarlo porque digamos esto lleva una erogación importantísima vos pensar que un colectivo estos colectivos que en el 2018 eh, se incorporaron eh, en ese momento ca eh, salía cada uno eh, 145 mil dólares Imagínate ahora que en ese momento no era fuera de toda posibilidad adquirir 31 colectivos, eh, son casi 5 millones de dólares. Eh, hoy vamos a tener que pensar cómo, cómo para el año que viene, contamos con 31 unidades y no sé cuánto vale un colectivo hoy, pero suponiendo que en dólares hubiera mantenido el precio, son 151 mil dólares cada una, 150 mil dólares cada una de las unidades. Eh, obviamente que también eh, debo, en esto debo reconocer las complicaciones que, que tuvimos durante el año 2019, cuando digamos el Estado Nacional deja de, de, de transferir de manera directa los subsidios, sino que eh, son las, serían las provincias las encargadas de subsidiar de transporte y bueno, y la provincia de La Pampa mantuvo la política de no subsidiar el transporte como la sigue manteniendo hasta el día sí, de hoy. Sí. Uno tenía la expectativa con un gobierno nacional del mismo este, color político eh, que en la municipalidad de Santa Rosa venga apoyo de allá, pero bueno, parece que no ocurrió lo mismo, no ocurrió sí, eso. No, no, sí, vino, vino apoyo porque eh, eh, nos eh, establecieron unos 3 millones de pesos mensuales de subsidio de fondo compensador y eso se, se fueron recibiendo hasta, hasta diciembre de 2019 y hoy el Estado Nacional eh, redujo esa cantidad a 2.500.000. O sea que digamos, tras que en el 2019, tenés razón, el Estado Nacional nos dio menos apoyo porque nos, nos bajó de 4 millones y pico a 3 millones. Hoy eh, a su vez se volvió a bajar a 2 millones y medio. Sí, pero yo no me refería Por... concretamente a, al dinero que enviaba de subsidios para el transporte, sino eh, para apoyar un proyecto en, en, de esta magnitud, digo, este, que Nación sí, eso... eh, aporte eh, pa y dé ayuda económica para encarar un proyecto en este sentido. Me sí, esperamos a eso. que sí, que, a que esta, esta, la adquisición de las unidades y todo lo que tenga que venir como también la, el lugar operativo donde vayan a funcionar este, eh, la nueva central, eh, pueda, oja, eh, sea, pueda, podamos contar la Municipalidad de Santa Rosa con, con apoyo de tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial, esperamos que así sea. Claro. Eh, bien, Pablo, si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con Kermés, Igual el debate va a seguir el martes, eh, ahí en la comisión, este, nosotros vamos a estar presentes también. Bueno, perfecto, sí, sí, esto sigue, estamos estudiando y bueno, llevaremos nuestras preguntas a los funcionarios el día martes y, y bueno, y de ahí saldrá despacho y el jueves ya en la sesión entendemos que ya va a tener tratamiento en el Consejo Deliberante. Muchas gracias, Pablo, de vuelta. Bueno, muchas gracias, hasta luego.